alegre cuajado de flores en la vega hermosa que el turía acaricia era un nido de los ruiseñores jardín encantado de toda felicidad allí en la barraca nació bisanteta que a las mismas flores envidia les daba y allí, allí, esta noche indiscreta a un humilde artista que fiel la adoraba y ante los encantos de musa tan bella fue el amante de ella el pobre escultor que esclavo del arte en su alma sentía así le Chiqueta, chiqueta megua, jo da ima che volgovia, seras la mare de hueta. La mare de hueta, mes volguda i boniqueta, ...bajo el emparrado de la barraqueta... ...una bella imagen labró entre las flores... ...y copiando el rostro de su bizanteta... ...modeló un conjunto de gracias y amores... ...de sus brujas manos surgió la escultura... ...un calor de vida que su arte le daba aquella imagen de amor y ternura, la sagrada virgen que el pueblo adoraba y por vecineras cubierta de flores la gloriosa virgen salió en procesión y al verle en las modas su cara de cielo de todo Santita, mi igual lo no podes estar, ella es la mare de hueta, la mare de hueta, me es y i boniqueta, reía, feliz el artista amo a pero ella por otro en aquella día huyó para siempre de su amor que quedó tan triste que aquel mismo año al salir su virgen en la procesión recordando al verla Quiso destofarla, gritando, traición. Cerraron la gente, cesaron los cantos, insultaron a la Virgen en su frenes y más pronto rendido, vencido, humillado, ayudar. Ornam la me gua la me gua chiceta, que te la te guacareta.